Mirá este programa durante toda la mañana para las personas que no nos pudieron escuchar hoy día no escuchen mañana durante toda la mañana vamos a estar saliendo y también con todos los pro, todo, bueno también darle una bienvenida a nuestro programa a nuestros los programas que están que son hermanos de nosotros y por qué no decirlo nos copiaron ahí al minuto 10 en radio que el rafa está cambiando la cara así que ya saben, no pero los chicos lo están haciendo súper bien También es parte en el programa, de nuestra programación radial, en así el que... el programa, salió muy bueno, así que gran, un gran saludo a los chicos de primero. Y Rafa, no se nos Radio, noque. que va el lunes a las 16 horas. Vildoso, que... quiere mandar un, un saludo también? Sí, lo que pasa es que en chat están diciendo que nuestra nueva... <risa> Romina tiene admiradores... que son los mencionados Fuat y Cristóbal, así que le mandan muchos saludos que están muy contentos con Ah muchas gracias por los saludos, igual saludos para ellos, así que lo esperamos a escucharnos el próximo jueves. Sí por eso nervioso Romy. así que ya chicos, chao ¡Ah! chao. Y nos vamos despidiendo, hasta la próxima chicos.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 Buenas tardes chicos, estamos aquí en una nueva edición de USS En Onda, tu programa universitario de la San Sebastián, aquí en los estudios de radio. Eh, bueno, eh, me gustaría invitar a participar del chat de nuestro programa, eh, que se ubica en www .tvperiodismo o sea, perdón www.tvperiodismouss.pligo.com, eh, ahí tienen que ver la pestaña de señal en vivo y al ladito va a salir el eh, La ventana de chat en donde ustedes pueden pedir temas, mandar saludos eh, y salir incluso hasta el aire. Eh, me gustaría también eh, invitar a escuchar las repeticiones de nuestro programa que están constantemente en la página. Y vamos a lo, a lo nuestro. Ahora eh, estoy con mi panelista, nuestra panelista Catalina Garcés. ¿Qué eh, te parece Ignacio? Muy buenas tardes, Ignacio Mendoza. Catalina Garcé precisamente para servirte y para servir a todos nuestros nuestros auditores acerca de un tema que nos en los que nos convoca la actualidad, pero antes de eso los invito amigos míos a un tema. ¿no? A un tema, un tema musical, Aquí entonces el USS en Onda todos los días a las tres y media. Viviano, atrasamos un poquito. Porque... Los martes y jueves. Sí, perdón. Los martes y jueves a las tres y media de la tarde. Ahora vamos con el tema, chicos. Ojalá lo disfruten y volvemos en sí. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Ah. Bueno, aquí estamos de vuelta con USS En Onda, tu programa informativo, tu programa joven, en donde puedes mandar saludos y pedir temas musicales en la página de tvperiodismouss.cl, o sea, perdón, .obligo.com, eh, busca la pestaña de señal online y verás la ventana hecha donde puedes conversar con nosotros. Continuando con eh, nuestra panelista Catalina Garcés, quien va a tocar los temas tan de contingencia el cual nos ha afectado, ¿no? Mucho. No, yo creo que a todos nos tiene sumamente preocupados. Nos tiene, de de punta. Exactamente la, la gripe porcina que ahora se llama influenza humana, fíjate, sí, cambió y de nombre, el va evolucionando tanto <ríe> la cantidad de gente se va sumando como el nombre va cambiando. Exactamente, porque la, la cantidad de gente alcanzó a 12 víctimas fatales en México, 12, 12 ya muertos ha dejado A 12, 12 dentro de, de, de todo lo que llevamos que ya supera, lo, supera los 100, supera los 100 claramente, pero eh, durante las últimas horas son 12 los muertos que se han registrado sí, sí, en, sí. en el país azteca. Nos tienen sumamente preocupados claramente y por eso la presidenta de nuestro país, Michelle Bachelet, llama a la tranquilidad y a la prudencia, pero en, en, ¿cómo podemos estar tranquilos ante... un escenario de estas características, qué opinas tú? Bueno, lo que pasa es que primero que todo hay que tener eh, controlar la psicosis colectiva que se puede generar eh, con respecto a este tema, eh, eh, sobre todo eh, viendo que es contagioso y todas la, las repercusiones que puede traer, pero eh, tienen que la gente no alarmarse eh, más de que preocuparse de lo que de, de lo que está pasando afuera, más de preocuparse de cada uno. Eh, tanto en los síntomas, si sí es que tiene en relación alguna con gente que haya estado infectada y obviamente recurrir de inmediato a los centros destinados, que en este caso es el hospital regional de Concepción el que está mejor capacitado para recibir un eventual eh, contagio de por la difesa. Exactamente, porque el hospital regional que mencionabas tú, el hospital Guillermo Gran Benavente, está capacitado para recibir pacientes de la región del Biobío y también de probables casos que vengan tanto del Maule como de la Araucanía. Es decir, puede cubrir casos de la séptima, octava y novena regiones. Eso indicó el eh, intendente Jaime Toá Jaime Toa González, precisamente. Y la verdad es que... Eh, Eh, durante las, los últimos, las últimas jornadas en la comuna de Distrito se presentó un caso, ¿te acuerdas tú? Una yeah, joven yeah. de 27 años, estomecina, que eh, finalmente se vio por descartado el caso Pero que nos tuvo a todos sumamente tensos Porque claro. de registrarse el primer caso en nuestra zona O sea, todos estamos propensos a contraer este virus eh, Me gustaría recordar un poco las medidas que han adoptado los hospitales Porque también tú sabes que el, el personal del hospital, en caso de que llegue algún... enfermo por esta gripe eh, se ve totalmente expuesto en este caso nosotros tenemos información del hospital trabajador y ellos han dispuesto ya eh, mascarillas, han dispuesto eh, ropa especial para la gente, para los trabajadores y disponen en caso de que llegue algún infectado con el mínimo de personal cosa de que eventualmente si se resulta sean pocos y con los box cerrados A diferencia de los consultorios, por ejemplo, en Tomé, que si llegase algún caso de la gripe, el consultorio se cierra. ¿Por yeah. qué? Porque en el consultorio es distinto a un hospital, o por, o por lo menos este hospital, porque el consultorio tiene mucho flujo de gente, mucha gente los abuelitos que van a buscar su, la, la sopa, las mamás que van a buscar la leche, entonces, obviamente, velando por la... porque no es, de, no es tan urgente. la, la, la urgencias que llegan o sea, al, al consultorio no, no son tantas entonces claro, se puede cerrar el consultorio, se atiende al paciente se deriva, en este caso al hospital regional y se vuelve a abrir el consultorio más o menos para que la gente sepa y no se alarme ni, ni, ni, ni especule nada porque está los servicios el, el Minsal eh, tiene bien controlado el, el tema y, y hay que dar gracias que estamos sin ninguna eventualidad confirmada Ignacio, tú hablabas de una psicosis colectiva hace sí. un momento, me fijé en ese, en ese concepto, y fíjate que la, la psicóloga Mónica Poblete sostiene que ese concepto no existe en, o sea, en rigor ese concepto es de uso coloquial, de uso popular más bien, pero que eh, teóricamente o técnicamente no existe y lo que, lo que llama la actitud que llama a tomar la... la psicóloga es más bien tener mucho cuidado y filtrar muy bien la información que recibimos de los medios de comunicación porque es difícil la verdad esquivar los mensajes que nos llegan si prendemos la radio, prendemos la televisión y están todo el mundo está hablando de lo que está pasando desde México, desde Estados Unidos, desde muchos países del mundo, desde Europa incluso. Exactamente y entonces es difícil esquivarlo, pero hay que tener mucho cuidado con esas informaciones que deben estar confirmadas, deben estar corroboradas y eh, hacer caso omiso a mensajes que nos envíen, por ejemplo. Eh, no quiero citar a nadie, la verdad Pero... Eh, <risa> mejor, mejor. Sí, para qué nos vamos a quemar yeah. Pero eh, la, tener mucho cuidado Con eh, mensajes Que puedan enviar algunos políticos Tal vez, para eh, Aparecer en los medios de comunicación Porque con esto, la verdad Es que genera pánico en la gente Pero... Y la gente tiene todo el derecho A creer los mensajes que escucha Entonces, ¿qué pasa con aquello? La gente debe estar... Consciente de lo que estamos viviendo, pero también ser muy responsables en eh, las medidas que se deben tomar desde la casa. O sea, ¿qué, qué hacer eh, eh, las precauciones que debemos tomar en la casa? Y también, si es que eh, lamentablemente tuviéramos que enfrentar algún caso cercano, entonces, ¿cómo eh, enfrentarlo y prepararnos a una situación así? Porque la Organización Mundial de la Salud declaró hoy día. Que la pandemia es inminente. ¿Qué te parece aquello? Eh, bueno, tengo entendido que el, se, las epidemias se miden, tienen una escala de medición. Eh, para que se produzca una pandemia tiene que estar en el punto 6. Exacto. Y en virtud de la rapidez de la, en, que se ha, en que ha evolucionado la, la esta gripe, están en, en el nivel 5 y empezamos el 24 de abril. 20, sí, 24, sí, más o menos. Entonces, ya en, en pocos días, en seis días, está a nivel 5. Es inminente que pase al nivel 6, que es una pandemia. En este sí. caso, en este momento, está en el nivel 5. Yo creo que, considerando eso, eh, todos esos puntos, la verdad es que debemos estar conscientes claro. y debemos estar preparados. Nuestra, nuestra mente debe estar eh, abierta y dispuesta a recibir una noticia tan macabra como aquella, pero que es una realidad. Y también. Si lo comparamos con lo que pasó hace un poco más de una década con el cólera, ¿te acuerdas tú del cólera sí. o a lo mejor eras muy chiquitito? No, sí, sí me acuerdo. El cólera también fue una epidemia tremenda en nuestro país, pero que fue mucho más manejable porque el grado de contagio era eh, mucho más delimitado, entonces lavarse las manos, tener mucho cuidado con, con la higiene... Con eso estábamos, como, estábamos, en el fondo, pre claro. preparados a, para enfrentar el cólera. Bien. Ahora es mucho más difícil porque simplemente respirar el mismo aire que una persona con influenza humana puede significarnos también caer en el mismo saco. Por lo mismo, entonces, el Ministerio de Educación destinó en su página www.minsal.cl todos los pasos que hay que seguir en caso de que sientan los síntomas, bueno, obviamente los síntomas y, y cómo tratar el, el, el tema de la epidemia. Así es, y los consultorios también, las municipalidades, cada, cada municipalidad ha dispuesto un, eh, un programa de ayuda en sus consultorios porque también deben estar preparados, lo que sí los consultorios deben estar, deben eh, disponer cada una de sus acciones Eh, claro, hacia como, la gente Exactamente, deben priorizar eh, uh -huh. eh, un caso como este, en, en caso de que llegue una persona con estas características, con estos síntomas, todo el consultorio se va a volcar a aquello. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar hasta con de, Hasta derivarlo al hospital. Exacto, exacto. Entonces, lo que, lo que se puede hacer en primera instancia en los consultorios es acudir ahí, eh, los, los van a aislar, precisamente como tú decías hace un momento, los van a aislar y después. hasta el hospital, y del hospital van a van a derivar el, el examen hasta Santiago, que es donde está, claro. digamos, el centro de operaciones, ¿es claro. ¿cierto? Para dejar tranquila a la gente, pero eh, hay que estar tranquilos, no hay ningún caso confirmado, sí hay sospechosos, pero eh, hasta ahora, repito, no hay ningún caso confirmado, y llamar a la calma, a cuidarse, a, a, a leer, a informarse, Porque, por ejemplo, hoy día hablábamos con... yo hablé con la jefa del, del, de párvulo aquí Porque también me interesa la, la, cómo están los niños en este caso Y la jefa de carrera me explicaba que las la, la alumnas en práctica están, obviamente, desde que partió el tema Están siendo informadas, con, tanto eh, entre los mismos profesores como con expertos en salud Para, están siendo capacitadas claro están siendo capacitadas para así poder ellas como son los referentes de los chicos con los que están a cargo de los que están a cargo eh, enseñarle un poco y, y tratar de que porque hay que ser objetivo todo sector eh, en que haya una no sobrepoblación pero sí una conglomerada de gente mediana está expuesto. está expuesto por eso también eh, se han cancelado algunos partidos de fútbol en México y se canceló o sea se, Eh, atrasó la avenida de Chivas de México a jugar con Everton uh -huh. por el mismo tema porque el, la agrupación de gente obviamente en ese caso está más Estamos más propenso, más, propenso más, más vulnerable entonces como los chicos están en su sala cuna, en su, salacuna, en su en, en clase eh, tienen que tener cuidado porque en caso de algún de algún chico que tenga la, los síntomas la, la tía tiene que verlo y y así llamar a la calma también a los papás que, se, que los, aquí por lo menos la, la, las alumnas de la Universidad de San Sebastián están siendo capacitadas para enfrentar este tema pero lo que podemos hacer también nosotros podemos contribuir con la prevención por ejemplo eh, postergando o bueno cancelando eh, los viajes a México o a zonas que ya estén eh, declaradas como eh, con, con el virus eh, latente eso indican por ejemplo algunas empresas turísticas ya de, de nuestra zona y también a nivel nacional porque vive que los casos de la gripe porcina han aumentado considerablemente gripe porcina que recordémoslo ahora se llama influenza humana los inversionistas y la economía en sí no, no, no deja de sentir repercusiones también entonces las empresas turísticas dejan de vender esos pasajes a México por ejemplo Y eso significa una, un, un retroceso en sus ganancias. Claro, recordar que Cancún, tan reconocido y renombrado balneario mexicano, está muy afectado con el tema. La gente ya no sale... De... A México, la gente tiene miedo, la gente que estaba, ya se está devolviendo, entonces ya se entiende más o menos que el turismo sí. se está siendo muy afectado. Sabes que yo anoche me acordaba, por ejemplo, algún chileno que viaje regularmente a México y no puede dejar de no pueda dejar de hacerlo. Claro. ¿Quién puede ser? Rafael Araneda. El Rafael. Que viaja todas las semanas. Entonces, ¿cuál es el nivel de exposición al que se somete él? Eh, no. y que somete también a todos los chilenos porque si él contrae la enfermedad la trae a Chile y que a la escoba no. otra otra cosa otra cosa que, que pasa son eh, mm -hmm. ya por ejemplo yo yo me fijaba en en lo, mm -hmm. los reporteros de los de los canales de televisión por ejemplo Jorge Hans que ha tenido que eh, ha tenido que cubrir todo este tema desde México y allá está expuesto A, ...a este virus... ...¿qué pasa con él?... ...¿qué pasa con su familia?... Eh, ...todos los días un riesgo... ...desde la parte humana... ...¿cierto?... ...desde la parte sensible... Eh, ...¿cuál es el nivel de compromiso... ...que tiene él con su profesión... ...y con su canal... ...para ir a reportear un tema... ...tan delicado como este?... ...no, muy muy complicado el tema... ...y, y esperando una... ...pronta evolución de del mismo... ...ahora el fin de semana... Eh, ...los profesores aquí de la San Sebastián... Van a estar con, en contacto vía online y bueno telefónica para ver la evolución de, de, de la epidemia, tanto desde hoy día hasta el lunes, porque recordemos que es fin de semana largo. Yeah. Y así poder eh, tratar al alumnado y, y, y, bueno, y llevar el tema, que es bastante, bastante complejo. Bueno, esto ha sido el, la actualidad, tanto nacional como internacional, con Catalina Garcés y... Eh, ¿Catarina? Hay un tema, hay un tema muy importante que estamos eh, estamos conmemorando los 15 años de la muerte de Ayrton Senna, ¿te acuerdas tú? El exactamente, el automovilista que murió hace 15 años como Él era eh, te digo? Brasileño portugués? Sí, brasileño, brasileño, brasileño sí. originario de Sao Paulo, nació el 21 de marzo de 1960 y a las 14:17 horas Eh, murió, iba a 250 kilómetros por hora, entonces eh, la verdad es que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir y nosotros también enviamos un sentido Homenaje <coughs> a este a este piloto, a este legendario piloto legendario, el que hace, del automovilismo mundial. Exactamente, ya hace 15 años que ya no está con nosotros, pero que dejó un legado sumamente potente. Nos encontramos la próxima semana también la en este espacio. Semana, el martes eh, nos encontramos en USS en Onda a las 15:30 horas. También nos pueden eh, ver eh, vía eh, online y nos pueden enviar saludos. ¿Sí? Así es, todavía quedan muchas secciones de este programa Pero por lo menos en la revisión de actualidad Lo dejamos para la próxima oportunidad Entonces, un saludo a todos eh, Catalina, un gusto haberte tenido una vez más en, como panelista Y nos vamos con un tema que el DJ va a escoger Hoy día le toca a él, DJ manda Y él pondrá el tema Si, si no le gusta, lo pueden, eh, lo pueden decir en el chat Vamos con el tema La radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Bueno, chicos, aquí estamos de vuelta en USS en Onda. No sé si se habrán dado cuenta que hay un locutor nuevo, sí, soy Ignacio Viloso. Estoy experimentando la locución hoy día como locutor ancla del programa. Aquí nos encontramos con Fabián Aranda que nos trae la sección de la DAE, la sección. Que a todos nos interesa porque se, se tocan todos los temas que directamente están relacionados con nosotros de la universidad, ¿cómo estáis? Exactamente, bien pues Nacho, bien, bueno, eh, felicitarlo por, felicitándote por el, por la locución hoy día, Muy por bien. ser el ancla, quizás más adelante nos va a tocar a nosotros, pero por no, hoy día... de hecho te va a tocar a ti también. Me va a tocar, sí. me va a tocar, no, pero bien, bien, <risa> ah, hecho bien te felicito, te doy una aprobación, espero que cuando me toque a mí... Te eh, la también. Eh, claro. No, créeme <risa> que no. <me quedo. risa> mira. Ya Ignacio, mira, para empezar, eh, te voy a contar algo importantísimo para los alumnos de la San Sebastián, tanto sede de Tres Pascualas y como Salinas. ¿Es y, importante para, para los choferes de micro también? Pues, también para los choferes de micro, eh, pero <risa> especial, claro, especialmente para las tres sedes de nuestra universidad que ahora son un conjunto, Pedro de Valdivia, Las Salinas y Tres Pascualas, y, bueno, que es el proceso de revalidación y fotografía de la TNE. Mira, en capítulos anteriores yo te he contado todos los plazos que se han dado, sin embargo... Eh, a Todavía pesar de que los miles de, de oyentes que nos escuchan ya saben cuál cuál han sido esos plazos, igual no van. ¿Te puedo contar una Cuenta, eh. Yo tampoco, yo. ¿Tampoco ayudo? Tampoco. <risa> <yo>. Mira, el <risa> lo pagué, pagué <risa> el pase. Pero la foto me la tengo que tomar ahora, creo que el 5 y 6, no, claro, no estoy 6, clara y me aclaras más o menos cuáles son las fechas. Ya, mira, lo que pasa es que la Dirección de Asuntos Estudiantiles informó que desde el 5 hasta el 7 de mayo se va a realizar la revalidación de la TNE para los alumnos antiguos y la toma de fotografía para alumnos nuevos y antiguos, que no se la tomaron, porque hay algunos que no se la tomaron. Yo soy yo. Eh, se, se la solicita por primera vez, también va a ser entre el 5 y el Y el 7 de mayo Mira, te voy a contar rápidamente Que para el Campus 3 Pascualas El horario es de 10 a 20 horas Horario continuado en la cafetería antigua ¿Ya? El, en el Campus Pedro de Valdivia Es el jueves 7 de mayo En la sala A4 Y para la Campus 3 Salinas Es también el 7 de mayo Eh, en la sala de reuniones De las 11 a las 19 horas Horario continuado Así que todo aquel como tú Ignacio Que no fuiste a, a revalidar Tu pase <ríe> escolar para bueno, que vayan En realidad, una foto también porque claro. el año pasado No sé qué pasó. Bueno recordemos entonces el horario en, en la de Tres pascualas desde las 10 de la mañana Hasta las 8 de la tarde Horario continuado en la cafetería Antigua Pero Exacto. sabes que hay dos cafeterías antiguas. Claro, hay dos cafeterías antiguas. La principal o la, o la, la... anexo es eh, mira la la principal la que está Eh, siguiendo el edificio B la que está más cerca del, la, del patio inglés, en la, que patio inglés claro, que que ya, la que está frente al patio inglés esa que está como con vidrios polarizados la que está frente al patio inglés la sala que está frente al patio inglés que ahora la usan fíjate para yoga, para teatro para teatro, para claro. salsa está, es como una sala multifuncional Claro. en la sede eh, Pedro de Valdivia, en la sala A4 desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, también horario continuado, continuado. y eh, recordemos que también se va a tomar el el campo Las Salinas, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde horario continuado en la sala de reuniones, reuniones exacto oye, quiero mandar un saludo a la sede Las Salinas Un saludo eh, para Salinas. Para las Salinas, para la estudiante de Derecho, eh, Mirna, Mirna, que ah, era una amiga mía. Estoy en persona. Jimena, que les voy a mandar un, un besito. No, lo que pasa es que hace tiempo que no las veo, yeah. pero me acabo de acordar de ellas, como estamos hablando de la sede de las Salinas, les mando un abrazo y que si me están escuchando, me hagan un pinz al celular. <risa> <risa> <risa> ya. Tren, tren, ah. claro. Ahí está el pinz, okay. me están escuchando, además de los otros eh, miles de auditores oh, que están es Mira tu celular. Mi celular no. <risa> Oye, ya, es que qué tan trae cerca. Fabián en una... O oh, grito oh, oh, oh. Ay, sí, oy, eh, qué mala, Don Rafael oh, sabe que de verdad fue el, el pinchazo del celular, aunque usted no me crea, <risa> <risa> quizás no fue no fue mi amiga, pero por lo menos alguien me está escuchando. <risa> tu, tu, tu, <risa> ma, tu mamá mi mamá, está llamando, mi mamá, sí, tu mamá. Bueno, saludo, mi madre, madre. Mi, un saludo a mi madre igual, ¿eh? y para tu madre igual el tiempo. <risa> Fieles auditoras de nuestro programa USS Uy, sí, en onda. Ya mira, te voy a seguir contando una cosita, mira. Eh, medicina, la carrera de medicina. A, ahora que estamos con todo este cuento de la, de la, de la de porcina, claro, claro, que cambió de nombre, claro, que ya está como todo este cuento. Claro. Y también con el tema de las federaciones, de la lista, de los debates que vamos a comenzar un poquito más ahí, más adelante. Y te quiero contar que la carrera de medicina también está sacando su centro de alumnos. Está sacando su centro de alumnos donde existen eh, varias listas dentro de ella. Voy a nombrar la lista M1, ya. Y, y te voy a informar que las votaciones son el miércoles 6 de mayo Y el lugar es la Plaza del Estudiante En la sede 3 Pascualas Aquí Oye. pueden votar eh, los alumnos de primero, segundo y tercer año de obstetricia Y los de Pedro de Valdivia eh, Pueden votar cuarto año de pediatría en el casino de la sede Pedro de Valdivia Así que, atención a todos los estudiantes de medicina Se está formando un centro de alumnos Y las votaciones para... Poder optar a este centro de alumnos son en la Plaza de Estudiantes Tres Pascuales, primer, segundo y tercer año obstetricia claro. y en el casino de Pedro de Valdivia, cuarto año y pediatría. Bueno chicos, ¿no? pónganse las pilas claro, y aprovechen mira. que no están inscritos los registros porque aquí pueden votar, pueden votar, así que claro. practiquen más o menos para que. Porque recordemos que tienen si elecciones presidenciales. Claro, si si estamos, presidenciales. estamos. Mira, lo que pasa es. Eh, se está ahondando en el tema de, de las votaciones, uno ya tiene que empezar a... Tiene claro, tiene que empezar a practicar, eh, tiene que a ensuciarse el dedito. Claro, partiendo con eh, la elección de federación de nuestra universidad, siguiendo con por ejemplo Medicina que va a sacar su centro de alumnos y ya claro. próximamente en nuestras elecciones. Feus Sebastián. San Sebastián, se vienen las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitaria de aquí de la San Sebastián. Claro. Y de las tres de la universidad en este caso porque ahora recordemos que la sede Pedro de Valdivia y la sede Salinas votan votan para elegir incluso en su en cada una de sus listas, porque está la A y la B, tienen integrantes, fíjate, de, claro. de estudiantes de la otra sede. Por la, bueno, claro, una integración y, y claro, eh, eh, es lógico que participen. Claro, que tengan todo, que todos estemos representados dentro de esas listas, tanto la sede, las tres C en este caso. Estuviste ayer en la, en Mira, la de rato, ¿no? Te voy a, te voy a contar que, que oye ya. recordemos que el ne, el negro alias eh, perdón, no le, Nelson alias ¿Le negro, se, no en realidad es que, que no sé, yo, el, yo creo el, que le pusieron negro en registro civil, pero la, <risa> después la mamá claro ahí lo cambio, oye. el negro. Mandan muchos saludos, están en el chat Recordemos el chat en www.tvperiodismo.bligocondoso.com eh, Pestañita señal online Donde al ladito está el, el, el sistema de chat eh, Quien nos puede mandar saludos Además eh, Armando Gigli, fiel auditor de OSS en Onda Manda muchos saludos Un claro, saludo a la a la carrera de o sea, en periodismo al, al, a los mechones de periodismo. Claro. También recordemos que está la mamá de una panelista de Romina Salinas. <risa> Un saludo está para la suegra. Están las tías ahí. Eh, Un saludo para la mami de la Romy. Escuchándonos fielmente. Oye, mira, eh, mira Ignacio, te voy a seguir contando para todavía eh, para dejar el tema de las federaciones atrás, ¿qué? Eh, se celebra, mira, siempre se celebra la celebración eucarística para los alumnos de la universidad, en este caso c Tres Pascualas, donde la DAE, siempre tan tan oportuna, los quiero dejar a todos invitados para el lunes 4 para el lunes 11, el lunes 18 y el lunes 25 de mayo a las 12.30 horas en la cafetería antigua en el campus Tres Pascualas, mira, sabéis qué? Eh, los alumnos aunque uno siempre diga mira sabes que como que la gente está como reacia a ir a mí dice todo este cuento como claro. siempre uno Ay, piensa uno que está, uno está alejado tiene un, un hermetismo religioso claro, que claro. Uno entonces generalmente no no no no quiere compartir claro, o, o claro. Es, claro reacio decías es reacio al cuento pero sí. mira te voy a contar que siempre la eucaristía que se han realizado en la en la en la c de tres pascuala que siempre se hacen en, en el patio inglés ha tenido un buen un buen marco de, de público ah ¿eh? Así que los estudiantes de nuestra sede están conectados con el tema de la religión, de la, religión, sí, de la con su, religiosidad. El espiritual. Claro, con el cuento espiritual. Y felicitarlo a todos los que asisten y dejarlos invitados nuevamente para cada lunes de mayo a las 12.30 horas en la cafetería antigua para que asistan eh, Fíjate, a, a Fabián, este encuentro. Yo estaba recién en el patio inglés antes de empezar el programa. Estaba fumándome mi pucho para entrar relajado. Y me preguntaron si quería hacer una encuesta. Ya, total, eh, una encuesta, y en estos mismos chicos, fíjate, que me están... te dijeron, te dijeron, vamos eh, a hacer una encuesta, es cortita. Es cortita, claro, <risa> me tuvieron 40 minutos, pero no, <risa> claro. entretenidísimos 40 minutos, claro. no, no, pero en buena onda me hicieron una encuesta, y bueno, hay gente, mira, hay gente que, que cree y que, y que no cree. Claro, pues está, amb ambos, ambos bandos de, sí, esta, de la religión están. Pero objetivamente las doctrinas que manejan ellos como religión, Le sirven tanto a los que creen a lo, o a los que no creen. Yo eh, personalmente, claro, estuve eh, conversando con este chico y, y todo lo que lo que hablaba y todo, todo lo, lo, lo que compartía y lo, y lo que está dispuesto él a entregar por nada, por, porque recordamos que no les pagan. Claro. Ellos y lo hacen. Solamente de amor al arte. Y no, me amor a, a sus creencias religiosas, que en este caso es Jesús y Dios. Eh, mira, me invitaron, recién va a haber un cortometraje, ahora a las 4, en el Auditorio B Recordemos que está ese en el edificio B, en el Zócalón, en el piso menos 1 o en el piso 0 en el auditorio B, ahí se va a dar un cortometraje en donde pueden entrar gratuitamente y compartir la palabra. Oye, de... Ignacio, ¿y de qué es lo que el corto? De, ¿De qué va a tratar? Mira, fíjate que tengo, me entregó aquí el, el, el, el, el flyer, flyer. Sí, sale un avión, factor espiritual, cuerpo, alma, espíritu. Mm. Mm, sí, está, bien. Eh, mira, está espíritu, bien. Espíritu me explicó él que está ennegresivo en, en por el tema de, de Adán y Eva, él me explicó ah. bastante... Pero no, es muy muy simpático y muy bien, eh, los felicito a todos, claro. nos sirve a todos en realidad, tanto a los que creen como a los que no creen. Claro, porque aquí en el flyer eh, les vamos a contar a nuestros auditores que existe una fotografía de un avión donde en el centro aparecen tres círculos y en, en el círculo de fuera dice... si tu el eh, cuerpo en el que sigue más adentro dice alma, alma. Y, y lo que decía Ignacio al, al final dice espíritu y lo que está negrecido por el tema de ah, a claro, de la manzana en todo caso, el, eh, el condoro que se mandó el claro, pandemia, el primero desde muchos <risa> bueno pero en realidad eh, dejarlo invitado a todos para que asistan entonces y, y bien por la iniciativa eh, importante que cada eh, estudiante o cada eh, digamos eh, pseudo-institución dentro de la universidad haga y genere estas actividades de forma independiente está ahí? porque eh, eso es importante claro. porque así el alumnado se ve más representado porque como existen tantas índoles dentro de la universidad como son talleres cursos, eh, misas pastorales, así que Hay de todo para todos. Así que en esta sección que entrego yo todos los jueves les voy a estar entregando la información para que ustedes se puedan acercar a ciertos lugares para ser partícipes de estas actividades. Fabián, me gustaría eh, retomar el tema que nos no andamos mucho en el tema del de, yeah. de debate porque ayer a las dos y media en el patio inglés o oh, la concha de la Universidad de San Sebastián C. de Tres Pascualas se efectuó el primer debate público con... No sé, tenía, tenía como una faceta política... Era, era, era todo un... De la elección de federación eh, de estudiantes, tanto la lista A como la lista B. Exacto. ¿Estuviste ahí o no? Estuve ahí, po. ¿Qué te parece? Oye, USS US, US en Onda fue con todos su, sus... Sí, su, yo también estuve con ahí. Con todos sus fíjate. comensales periodísticos eh, a cubrir el evento. Y fíjate que estuvimos ahí, aproximadamente duró... entre una hora, 40 hora, minutos, oh, una claro, hora. 40, una porque hubo un break pues, también porque claro, se cambió la modalidad de debate claro oye recordemos que la asociación de debate de la universidad San Sebastián fue la que eh, estuvo presente y fue actuó de intermediario, de mediador no. en este debate, el cual salió bastante bien, fíjate para hacer el primer debate público y obviamente con estudiantes que no tienen una vasta experiencia en debates pero sí eh, tienen convicciones y quieren representar a sus Eh, al, compañeros eh, de la universidad, claro, y tanto las tres sedes, pues, si eso es lo sí, que más decía, la integración. oye, igual eh, resaltar que fue importante el marco de público que asistió a, ¿eh? porque la cosa sí. estaba repleta. Y, y, y mira, lo que, lo que me, me llamó la atención a mí es que, por ejemplo, en todo acto masivo. Siempre al principio está lleno y al final no queda nadie. Acá se nota que uh -huh. los estudiantes de San Sebastián, mira, estaban comprometidos con porque las federaciones son para ellos mismos. Sí, pues, Entonces sí. se quedaron hasta el final para saber cuáles eran las propuestas que tenían todos los estudiantes y, y bien por todos por todos los que asistieron y por todos los que eh, se informaron sobre este tema. Ya está bien. Sí, mira, fíjate que fue irónico, ¿eh? pero en un principio creo creo que no había mucha no no hubo mucha propaganda este tema porque la, hay muchos alumnos que no sabían ya que a las 12 y media, en la primera 20 minutos había buena afluencia de público y cuando estaba terminando había casi el doble. No. O sea, es que se, cuando estaba terminando había terminado... Había, no, es había que ese ¿no? era el horario de claro. salida de clase, porque todos entran a las ah, 12 :20, claro, a clase, claro, te claro. fijaste, y después salieron. Sí. Oye, ya, pero mira, eh, para hacer cortito el tema, te voy a decir que la lista A y la lista B se enfrentaron ayer en este cuento del debate... y eh, en realidad a percepción personal creo que ninguno de los dos salió victorioso pero ninguno de los dos perdió ¿No se sé si te fijaste eh, hubo un momento que eh, eh, digamos claro. exponían cuáles eran sus proyectos a hacerse que realizaban Mira. o si sea, es que salían y la gente los apoyaba hasta de pie con algunos aplausos claro. cuando salía la otra lista también los apoyaban de pie con aplausos o sea eh... yo lo personalmente lo veo veo los dos bandos que son eh, para dejar claro es mi percepción Eh, que son son son son, a, son políticos no son apolíticos son políticos claro pero en la lista A más que nada se maneja en un tema más privado ¿no? ellos están más eh, por ejemplo es que las propuestas que contaban ellos cómo se iban a subvencionar eh, la lista A de Mario explicaba que lo iba a hacer por medio de privados, por medio de auspicios que los privados podían eh, dar eh, por el tema de, de publicidad, o sea, por ejemplo, un, un, una empresa X que ponga una publicidad en la Universidad de San Sebastián, eh, por, solo el, por el derecho de poder poner la publicidad, iba a, a subvencionar eh, los, los distintos proyectos que tenía la lista A, en, y en, por otra parte la lista B también tiene un tipo de subvención, pero es distinta. ¿sabes? una sucesión más estatal porque bueno hay como que la percepción de que la lista A era como más, más populista. Más, más, o sea, la B. Claro, la B. al revés, como que la A era como la más comercial <risa> Claro, la, y más la lista Piñera B era como la <risa> claro, como la más populista, así que esa era como la gran diferencia entre las dos listas. Entonces, terminando el tema, el la lista B, o sea, la, claro, la lista B, eh, ellos querían eh, hacer como una lista, hacer el, la federación de ellos eh, con personalidad jurídica para así poder postular a fondos del gobierno. Y de las municipalidades que son concursables, y también es válido el tipo de financiamiento. Eso es lo, lo poco claro. que podemos compartir ahora. Sí. Bueno, chicos, aquí eh, termina nuestro bloque con Fabián Aranda. Muchas Exacto. gracias, Fabián. Oye, eh, nada, pues, y reiterar el saludo a, a la mamá de la Romi, al negro al negro Nelson y a Gigli. A, Giggly. Giggly a también que nos está escuchando. Y, y quiero mandar un, saludo, un gran saludo para él, un, un gran abrazo para ellos y un besito para. Eh, todas las chicas que nos están escuchando en este momento eh. <risa> ya me despido con, de dejando a Ignacio y en la próxima sección así que nos vemos nos voy a dejar con un tema que ver, es tú el, mira, tema, Fabián, el eh. tema es de eh, a ver por aquí lo tengo se me perdió se llama el arma de coco así que vamos con el tema chao Ignacio chao chao chao Our population. Te diré, oye, buencito, hablas conmigo Cantar solo por cantar aquí no tiene sentido Hay cosas que contarle a la gente, sabes, mi amigo Si escuchas abomarle, pues sabrás lo que te digo Hay demasiada injusticia golpeando este mundo Todos se pueden dar cuenta, acaso somos tontos? Yo no te cuento nada nuevo, nada que tú no sepas Sentimos todo lo mismo, yo solo uso la rima Arriba, arriba las manos que el arma lata la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián Bueno chicos, aquí estamos de vuelta en USS En Onda invitamos a participar del chat en www.tvperiodismouss.obligo.com van a la pestañita eh, online y al ladito está el chat donde pueden pedir canciones mandar saludos, etc. Aquí estamos ahora con las divas las chicas las más lindas de la carrera obviamente, obviamente. <risa> muchas gracias <risa> Romina y Macarena cómo están en nuestra Hola, sección Tender. Super, super bien qué bueno te quitaste el puesto eh sí <risa> <risa> ya bueno, pero aquí... no importa te lo voy a prestar por un ratito okay. <risa> uy ¿Qué nos traen hoy día eh, para hoy día? Tenemos muchas cosas. Hay panoramas culturales, como siempre, para todo el fin de semana largo que se nos viene. Eh, tenemos tecnología también. Entiendo. La maca trae cine. Sí, hoy hoy vengo cargada al cine. Cine, cine, sí. ¿Hay cine romántico, ¿Qué cine de tiene? todo, de todo, oh, de todo. Bien, me parece. Oye, antes de que empecemos, le vamos a mandar un saludo a una persona que no está escuchando. Él es Alda Aguayo, Él es ex Sebastiano. Estudiaba periodismo acá en nuestra universidad, así que un saludo especial para él. Gran saludo, futuro colega y ¿Es periodista. O sea, futuro colega. Nosotros amigo. seremos, nosotros seremos nosotros los seremos futuros. futuros. Esa DJ, me aclaraba, pero estamos claros. y muchas gracias por escucharnos ojalá que siga así y que todos nos escuchen todo, Rami? sí empezamos entonces con los datos eh, les cuento que hace bastante tiempo ya se venían rumores de este de este lanzamiento de la portátil de Sony la nueva PSP la PlayStation o... sí la PlayStation portátil ya te cuento que ha evolucionado Bueno, eh, aunque nadie lo creía, se anunció la salida del engendro más reciente de Sony, la PSP4000, o mejor dicho, más conocida por todos, como la PSP-GO. Esta camarita tiene de especial que su pantalla es deslizable y táctil. Ah, o sea, puede usar los deditos para, como el iPhone. Claro, como el iPhone, sí. sí. ¡I, touch. I, touch. I touch. Claro. Yeah. Yeah. Eh, tiene un sistema de <risa> UMD y una memoria interna. Eh, si bien en un principio bueno se habló de un doble eh, analógico, al parecer se incluiría la clásica disposición de los botones más una pantalla táctil deslizable, porque ya todos dicen que podría ser más difícil utilizarla, pero igual tiene la parte de con botoncitos antiguas. Eh, obviamente, mira. A modo personal, por ejemplo, yo he tenido iPhone en la mano y he tenido otros celulares, no me siento cómodo, fíjate. Con los deditos, no, No, un poco no me siento así. cómodo, y aparte que se raya la pantalla, no sé, soy más enchapada a la antigua, me gustan sí, más los, los botones, botones. Pero los botones que funcionan, porque en este momento mi botón del celular no funciona y no puedo <risa> ver ni un número de teléfono, así que estoy de muerte. <risa> bueno, te cuento que la pantalla tiene 800 x 480 píxeles. Bueno, se supone que esta joyita estaría disponible en versiones de 8 y 17 gigabytes Y haría su aparición en el mercado en septiembre de este año. Mira pero boy, solo eh. en Japón, así que acá... No, pero en virtud de la velocidad que tiene la, la tecnología, Chile sí, va, a va a llegar, llegar... en súper rápido. Sí. Bueno, ya que en Norteamérica se espera que a fines de este año... Eh, va a llegar y en Europa no se ha comentado nada aún Así que esperemos, yo creo que igual a fin de año va a estar aquí Sí, va a estar acá. aquí Romy, eh, tengo un, no sé, estoy como un candilado Como que no, no veo mucho, veo una luz, veo una luz, ¿qué será? Una linterna creo Sí, ¿O no? sí, eh. mira una linterna súper chiquitita, está haciendo sí, furor uh, sí. Es la linterna más simple del mundo, Ay. les cuento que esta no, no tiene ninguna ciencia, eh, lo que ves en las imágenes, para dar vida a esta maravilla se ha prescindido de todo lo que generalmente trae una de estas que compras en ferretería o en grandes tiendas, bueno esta linterna pequeñita es extra pequeña, Se compone de dos partes, de una ampolletita y su batería. Mira qué sencillo. Macarena, deja de jugar con la linterna, por favor. No, si <ríe> Lo siento. Está linda, está linda, fíjate bien. ¿eh? Nada de elementos extra, ni descomunales, cuerpo, sí. nada, nada. Solo es una ampolletita chiquitita. En verdad se llama LED. Es un pequeño cuerpo plástico que se coloca sobre una batería de 9 voltios. Muy bien. Eh, Maquita. Interesante, ¿no? Bueno, sí. oye, pero antes les voy a contar que la pueden visitar para ver la forma y todo en www.cnet.com Y la pueden adquirir por solo 5 dólares eh, Bueno, reiteremos, la página es cnet.com y la pueden adquirir por solo 5 dólares, eh, alrededor de 2.500 pesos chilenos Súper barata Más encima Súper barata, barata. Fíjate, Oye, bueno la Maquita Nachito, mira, no como te dije anteriormente, hoy día vengo como un poquito cargado al cine Así que vamos, te cuento, te cuento que el próximo superhéroe que, o sea, sí, el próximo superhéroe que se, lle, que será llevado a la pantalla grande será Linterna Verde. Linterna Verde, sí, Aclárame, De a un ver. cómics. De un cómics de Marvel. Hablando sí. de linternas. Linterna Hablarme Verde. Fíjate, Claramente, Filtró mira, la película, la película será, mm. eh, se comenzará a filmar a fines de año en los estudios de la Fox en Sydney, mm. pero aún no es nada seguro cuándo, o sea, eh, quiénes serán los que trabajarán en la película. Ah, el elenco no está claro, pero sí está claro, claro que se va a firmar por la cadena de televisión Fox en Australia En Sydney. Sí. Mira, las intenciones son que la película de Interna Verde se estrene el 17 de diciembre del 2006 Pero todavía no les dejamos nada claro la fecha porque aún está por verse, no es definitiva o sea, recordemos entonces, es un cómics Al igual que. A todos los fanáticos del cómic. Claro, Iron Man, pedir. Hulk, tenemos Spider-Man. Ahora Un se montón. viene Linterna Verde, que es este, que no está seguro el estreno. No. No está seguro el estreno. Ni el elenco. Pero el proyecto va eh, y la cadena Fox es la encargada de generar este proyecto. ¿Qué más nos trae? ¿Qué te parecería una nueva versión de Depredador ¿Viste esa peli? Depredador, un clásico de la ciencia ficción Mira, yo era, me, era un poco chico cuando la veía, pero igual me gustaba No la entendía, pero la veía igual Bueno, para, lo, para todos los que les agrada o los que no Lo que es cierto es que se realiza sí o sí La nueva película del ser extraterrestre vería la luz en un año más Así es Depredador volverá a la pantalla grande en una renovada versión Y aunque todavía aunque no les haya gustado mucho la película anterior Aliens vs Depredador, no sé si alguien la vio aquí eh, Sí, yo la vi y, no. y salió la, la versión 2 creo sí. Alien vs Depredador 2 Sí, eh, y, así fíjate que, bueno. que no, no me gusta tanto la mezcla O sea, a juicio personal prefiero Alien solito y Depredador solo Claro. Porque los dos no se complementan No hacen buena pareja, fíjate Como otras parejas que he visto por ahí como, como Freddy versus Jason también <risa> Claro, no prefiero que, que, que eh, mantengan su identidad cada uno Y, y bien, pero bien, Depredador 2 me, me tincarte, fíjate sí. Así que les cuento que esta película estará bajo la producción de Robert Rodríguez Para Robert que esperemos Rodríguez. Eso es bueno eh, Recordemos, eh, la página donde nos pueden visitar es www.tvperiodismo.obligo Perdón TV, periodismo U.S.S. Eh, punto ahí con nosotros claro, online. Saludos, para saludos, saludo, saludo. saludo. puede mandar música y también está saludos, nuestro saludo Facebook saludo. nuestro Facebook es eh, en Facebook van en el buscador y pon un, ponen USS en onda y ahí sale una foto de un par de personajes sí. ya que tenemos que están más juego. de 300 amigos en Facebook más de 300 amigos, invita, amigos. En... Eh, también tenemos el blog donde subimos cada uno de los capítulos para que ustedes los pueden escuchar los puedan escuchar online y también eventualmente los puedan descargar que es eh, triple no sin triple w, sino que es usscenonda.blogspot.com eh, ¿No vamos pero, con un tema eh, no primero que todo vamos a, a un saludo que que viene <risa> cierto un saludo del profesor eh, Cristian Sandoval él es el jefe de la carrera de periodismo es nuestro Querido profesor nuestro de radio Profesor de actualidad De radio de... Gracias a él Tenemos nuestro espacio también aquí eh, A las chicas A Romina y a Macarena Que les manda muchos Muchas saludos gracias. Entonces vamos, vamos un con un tema Vamos con sí. un tema DJ Vamos con James Morrison Esto es You give me something You give me something You only stay with me in the morning You only hold me when I sleep I was meant to tread the water But now I've gotten into deep For every piece of me that wants you Be spots away Cause you give me something That makes me scared alright This could be nothing But I'm willing to give it a try bought you flowers mm -mm. I can't work out what they mean never thought that I love someone mm -mm. That was someone else's dream As you give me something that makes me scared alright This could be my thing, but I'm ready to give it a try Please give me something, cause someday I La radio experimental de la Escuela de Periodismo De la Universidad San Sebastián Bueno chicos, chicos, aquí estamos de vuelta En tu programa USS en Onda Con las niñas, las más lindas ¿Cierto? ¿O no? Obvious. Obviamente ¿no? Gracias yes. Con Maquita y Romina ¿Qué más nos traen chicas? Oye, sigo con el cine, ¿ya? Vamos con cine No sé si conoces tú a una chica que tiene doble identidad que se llama Hannah Montana Ah, mi, mi hermana me tiene rayado No, me con los niños, pero full, full Me otro. tiene rayado con, con ella, me caí, fíjate Sí, es, simpática. Es simpática, bueno, te cuento Barney era pesado, ¿Ah? Barney era pesado Barney Sí, como ese estilo, no, ahora, ahora es el, el estilo de... de Barney de mal de, Es <ríe> más lo ley, es más en onda Obviamente Sí, no, bien, bien Evolución Bueno, te cuento que Hannah Montana se viene al cine Esta película trae por primera vez a la pantalla grande la, al, al popular personaje de Hannah Montana Que obviamente es un éxito televisivo Lo dan en el cable por el canal Disney Channel Y ha, tra ha traspasado las fronteras para transformarse en un fenómeno musical Mira, tú, mira te sí, cuento o sea, Que súper sí. los temas eh, Mira, independiente que me gusten o no Porque me, me gustan, fíjate, no, no me desagran Pero mi hermano lo escucha tanto Todo el ya día estás medio Jean. saturado parece Y aparte como está mi madre tiene 7 años Entonces está, ya sabe más o menos cómo se maneja el computador Entonces yo claro. tuve el crash error de enseñarle a usar Messenger y lares Me Chancé. baja el tema, me baja <risa> por Lares. Tu Han... computador está plagado de Hannah Montana <risa> Bueno mira, bien. te cuento un poquitito lo que se, de lo que se trata la peli mira. A medida que la popularidad del personaje de Hannah Montana Comienza a desbordarse, desbordarse al punto de Acaparar su vida, Miley Stewart, que en la vida real es Miley Sa Cyrus, que ese es el nombre de ella, eh, viaja desde Malibu a un pequeño, a su pequeño pueblo natal de Crowley Corners, en Tennessee, a pedido de su papá. Bueno, y en este ambiente, como más rural, va a empezar a buscar nuevas perspectivas de la vida, lo que importa realmente la vida, alejada de las luces y todos los fan o sea, fanáticos a, que la acechan Así como un viaje introspectivo. Claro. ¿no? Para analizarse sí misma y. mira bien, fíjate. Así que para todos los chicos. Bueno, chicos, los entonces niños, se ¿para viene. Que tú el... a, para que tú lleves a tu hermanita a ver la película. <risa> claro. No me gustó tu comentario. <risa> no. Mi mamá lo va a escuchar sí. y me lo, me lo va a sacar en casa. Sea un buen hermanito. No, sí, voy a ir a mi hermana también. Lo, a, a él lo quiero incentivar a que juegue a agarrar rugby. Fíjate, oye. Ah, muy bien. Un chicos que sea donde en el deporte. Y mi hermana, sí. Ella, ya, ya, ella puede decir por sí sola. Ya. Así que Hannah Montana. Recordemos entonces si viene el estreno de Hannah Montana. En los mejores cines en Cinemark, ahí tienen que meterse en la página www.cinemark.cl y ahí podrán ver eh, la cartelera, eh, los días de estreno, y los horarios el horario y el de, precio de las entradas. Y el precio de las funciones. Romy, panoramas de diferentes ámbitos, te traigo panoramas. Eso, fíjate, fin de semana largo. Claro, la por eso les traigo para todos estos días. De Excelente. Festivos. Cuéntanos. Ya. Empezamos por el día jueves. Hoy día hay una función de danza, estamos con la semana de la danza, hoy día el segundo día. Segundo día de la semana de la danza, mira fíjate tú. Toda... Hoy día hay una función de danza a las 20 horas en la sala 2, esto que queda en Aníbal Pinto es tan barato la entrada como de tan solo mil pesos. ¿A Luquita entonces? Sí, danza contemporánea para que vayan a ver. Danza contemporánea. Eh. ¿Qué es música más o menos como, eh, ¿qué música? Bueno, ¿se, se manejan ahí como salsa? Como música más de ahora. No, claro. música más, más de ahora. Más clásica. Mira hay un eh, Para los chicos también les traigo una fiesta. Esta fiesta es Crazy Night. Para todos los chicos alternativos que les gusta la electrónica. Está esta fiesta que queda en Sofía Bar. Eh, bueno, Sofía Bar está ubicado en Manuel Rodríguez, 12.49, ahí aquí cerquita en la esquina de Paicaví No. La entrada está a mil pesos hasta la una y media de la noche Mira fiesta y... electrónica que entretenido o sea, no, Ahora se, se está dando un poco eso de, de, del carrete más, más techno, más, más electrónico eh, Recordemos claro. que el viernes pasado hubo un carrete electrónico en la discoteca Habana eh, Que era de una agrupación de la NASA, era más o menos un, con un contexto oficial ¿verdad? Ah, sí, sí, sí, sí Y claro, ahora tenemos otro otra fiesta electrónica, esto sería entonces... En Sofía Bar. Ya. Esto es hoy día. recordar el precio de la entrada: tres mil pesos hasta, hasta la una, y, una y, y media. Y después de la, la una y media está a cuatro mil pesos. Así que chicos, apúrense a comprar la entrada y ya tendrían hasta la una y media. Por media hora van a pagar nunca más. Mejor claro. Les tengo más. también otro panorama <risa> para los atletas, para los deportistas. Mañana hay una cicletada. Bicicletada, mira que eso una es una bueno, bicicleta. Incentivar el deporte y un deporte sano, un deporte entretenido, un deporte inclui, inclu, inclu, <risa> incluyente. Eso, inclu incluyente. Cualquiera puede hacer bicicleta. Sí, puede ir toda la familia, desde grandes chicos, todo. Qué entretenido, fíjate. La, esta bicicletada eh, es hacia la caleta Tumbes. Así que, gran trayecto van a tener estos ciclistas eh, Se van a reunir en un costado del líder Que está aquí en Prat A las 10 de la mañana es Así es que menos pique, ¿eh? Sí, súper es que... largo qué el trayecto arto, Así que tienen que ir con harto ánimo Para que vayan toda la familia a participar en esta cicletada mira, tú, mira, yo también ¿Un panorama familiar, más que nada? Sí, sí Yo igual, eh, bueno, a modo personal Yo practiqué también ciclismo Cuando niño, hacía descenso Me tiraba por los cerros, por la escalera, <risa> no. hasta que me caí. Nunca a ver, más practiqué descenso. Y me caí más o menos, me caí en ramucho, mucho, no me acuerdo, fueron como una zanja de 4 metros. Di como tres vueltas carneras y quedé parado. Pero fue el susto, <risa> fue el susto, por eso no, no practiqué más el ciclismo, pero sí en sentido a la gente que es un ciclismo más tranquilo, un sí, ciclismo más familiar, familiar. para que vayan. Y no, y, y súper lindo, Caleta Tumbe. <risa> llevo tarde. Bueno, llevo tiempo. dos grillos ya, no será mucho. <risa> ya, sigamos con los panoramas entonces. El lunes 4 de mayo hay un ciclo de Cine Español en la Sala Andes. ¿Cine Español? Sí. Mira Esto tú. queda en La Diagonal, ahí en Pedro Aguirre Cerda, de 54, para los que no conocen la Sala Andes. Es completamente gratis. Mira tú, Cine Español y gratis. A mí me gusta, fíjate, Cine Español. ¿no? Súper buenas las me películas, películas que van a dar ahí. Aún no las han... propuesto, pero es sin Español. Fíjate que vi una, una última Vicky Cristina de Barcelona, ¿la vieron? No. ¿No la han visto? O sea, es que es súper no. entretenida. Eh, bueno, eh, es en, en España, obviamente tiene elenco tanto de español como de estadounidense. Está Pérez Cruz. O sea, es que es súper entretenida, me gusta el Cine Español. Es bueno, y, y un cine más, no sé, más, más introspectivo, como más, más psicótico, podría ser. Sí, pero... No, es que ya no hablara aquí de Woody Allen, pero el contexto se da... Eh, mucho en España y, y los personajes también Bueno, entonces les recuerdo que es completamente gratis Y es a las 7 de la tarde A las 7 entonces gratis, mira sí. que entretenido eh, Les sigo eh, con otro panorama Para el para este sábado 2 de mayo Hay un concierto de jazz yes. Este grupo se llama Cap Swingers Es en el espacio, en la sala del espacio, esta sala está en los Boldos 207, en Higueras. Los Boldos 207 en Higueras, Talcahuano. Claro, talcahuano. También bueno, es completamente gratis a las 7 de la tarde. Para que las personas jazz. que les gusta el jazz, relajarse un poco, este es un muy buen dato. No, qué bueno, el jazz. Es la base de toda de toda la música contemporánea hoy en día. Es muy muy bien que se se, se dé esto de, de música que no es muy Conocida común, pero claro y, y gratis sobre todo Y sí, gratis Y también eh, Por último Les traigo Una obra de teatro ¿Obra de teatro? teatro? Mira no, Voy a ser honesto No voy mucho al teatro He ido muy pocas veces Cuando chico y mamá Por un tema de, bueno, de tiempo Y de, de que no estoy muy al tanto De, de, de eso Pero sí me gusta el teatro fíjate. Mira, tienes que ir a ver esta obra Porque aparte de aprender Te vas a entretener Esta obra Es de la compañía La Otra Zapatilla esta obra de teatro se llama Louta ¿sabe lo que significa Louta? no, ahí me viene. bueno, Louta sí, es la traducción de Lota eh, así se llamaba Lota antiguamente ah, en español antiguo claro. claro bueno, Louta va a contar precisamente la historia de esta comuna desde sus inicios de la historia hasta cuando llegan los mapuches con el cierre de la mina haciendo como una cronología por toda su historia es una creación colectiva Esto quiere decir que los esta, la compañía, la otra zapatilla, creó todo el material, o sea la musicalización, los libretos, todo. Es ah, una obra pro, completamente original. Producción a full. Claro. A full, eso es bueno, incentivar también la, la, la iniciativa propia, la, la producción, la originalidad que se ha perdido un poco en, últimamente en, en Chile y en el mundo. Claro. Que está como, como está como los Simpsons, fíjate, como ellos lo han hecho todo. Uno cree que, <risa> todo, que todo está hecho Pero ahí. aquí podemos ver sí, Un ejemplo ¿no? de, de originalidad y, Originales, y... claro, contando un poco La historia de nuestras raíces pues. Claro, de Lota de... Lota. Bueno, Les cuento que va a ser en la sala De artistas del acero, ubicada en O'Higgins, 1255 Esta obra se va a realizar El 7, el 8 y el 9 de mayo Los estudiantes Y la tercera edad pueden pagar 1500 pesos Y la entrada general para todos Es de mil pesos El director de esta compañía Es Andrés Céspedes Así que están todos invitados Para que vayan a ver esta obra Que está súper buena Mira tú, hoy tenemos un saludo aquí A Rodrigo Crisóstomo De Registro de Universidad de San Sebastián ¿Sí? Muchas gracias por escucharnos Saludos para Muchas él Muchas gracias Que siga así Y que lo reparte por escuchando. todo el mundo Que le diga a todo el mundo Cómo es nuestro programa Lo entretenido que es Y... Y las voces. Oigan, chiquillos. Que nos están acompañando. Hoy día. Cuéntame. <ríe> Lo último que les creo. quiero contar. ¿Saben ustedes quién es el flaco más influyente del mundo? El flaco. El, ¿No? ¿El flaco? No, pero decir el flaco. <ríe> Mira, te cuento que la revista Time realizó la clásica encuesta online para elegir a las 100 personas más influyentes del mundo. Y este año salió como el número uno Christopher Paul. lo conocen no, no tienen idea, quién es. Ni idea quién es se trata de un computín estadounidense de 21 de 21 años que hace unos años atrás creó la página Fortan, que es un foro donde se reúnen todos los hackers fíjate tú o sea en este caso eh, mira, convengamos que los hackers son eh, las personas que son más peligrosas, como los bandidos sí. más peligrosos de la red y los quienes han hecho los, los peores fraudes claro. de... Y, y esta persona lo junto a todos O sea, es sí. un ejército De, sí. de, de, de militares a lo, a lo mejor están planeando algo ¿Quién sabe? Que se cuide la NASA Porque este, estos compadres siempre se <risa> todos. Su, su sueño es bajar a la NASA Así que hay que cuidarse Mira tú, que el dato curioso, fíjate sí. Más influyente de las 100 personas sí. Mira tú las 100 pers claro El número uno de las 100 personas Más influyentes del mundo Hoy Bueno es... chicos, eh, me gustaría recordar Eh, que nos pueden ver en nuestra señal online En www.tvperiodismouss.bligo.com Pestañita eh, señal online Y además ahí mismo pueden enviar sus saludos y comentarios en el chat Que en estos momentos tiene mucha gente Y están muy contentos con Sí, así que gracias por escucharnos a todos y mandar los saludos También tenemos las repeticiones del programa Bueno, todos sabemos que este programa eh, tiene repeticiones durante la semana Eh, que las pueden escuchar ahí mismo en la pestañita online. Y eh, la, el, el blog que creó eh, Felipe Jiménez, en donde todos aportamos, que es eh, ussenonda.blogspot.com Donde hay fotos, hay información y hay están los programas completos. Donde los pueden escuchar tanto online como descargarlo en su computador. Y bueno ya chicos. Nanchis, oye, vamos con una canción también un para temita. todos los que nos escuchan. Vamos con The All American Rajets Con Gives You Head. Ahí va entonces. It's love. Bueno, aquí estamos de vuelta en el cierre del programa. Ya nos estamos despidiendo, pero se viene, ¿qué se viene? Fin de semana largo, panorama, Romina. Eh, sí, se, se viene? viene fin de semana largo, así que espero que les haya gustado los panoramas que le trajen: teatro, eh, bicicletadas, danza. Muy entretenido, cine. mucho cine también. Sí, Todos super no, Estén atentos. Sí. Y queremos así mandar que el último a saludo. Armando Gigli eh, envía saludos a Gisela Pía, Carolina. Sí. Eh, ...Pérez, eh, Gabriel y Al Le manda muchos saludos al Lilo que está aquí en... Justo, ...justamente está en nos la viene cabina de... Nos a visitar de, Nos viene a visitar aquí a nuestro en compañero. USS en Onda. con 2 ocom Es la radio experimental de la U San Sebastián. Ahí en la, en la pestañita señal online nos pueden ver... ...y nos pueden escuchar los martes y jueves a las 15.30 horas... ...aquí en los estudios de la USS. Sí, no Chao. se olviden de... conectarse también el próximo sí. martes. Besitos para todos, saludos para todos chau, y un chau, besito buen fin de semana. Amigo Feli, que lo quiero. <risa> saludos a Felipe, a panelista que tuvo un par de exámenes hoy día médicos, pero por lo visto han salido bastante bien. Saludos y Saludo buen fin a de a semana. Besos Bye -bye. La radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián.